Estaba ahí. El programa de contrainformación. Busco la <risa> paz en mi mente y el conflicto de la sociedad. Todos los domingos y lunes de 3 a 4:30. y media. la salva al pobre. salva al pobre. en molotó irratia